Y como todo tiene que ver con todo, ya tenemos en comunicación a Diego Cabaco, a quien podés presentar y saludar. ¿Cómo te va Diego? ¿Qué decís? Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo andás Diego? ¿Todo en orden? Bien, bien, bien. bien. Todo muy bien. Todo muy bien, muy tranquilo. Bueno, sí, sí, sí. Tenemos algunos minutitos. Bueno, pusiste, pusiste fin a tu carrera deportiva, después de haber jugado el torneo federal y ya le das paso al entrenador. Sí, sí, sí, ya lo venía, ya lo venía evaluando, eh, ahora jugando eh, también la, la liga esta provincial con, con Sporting y, y, y bueno, fueron unos meses también de, de un traje importante eh, de, de, de, de jugar y, y, y entrenar, eh, pero bueno, quería, quería terminarlo en cancha, terminamos la semana pasada y, y, y bueno, la sensación era esa, de, de, como vos decías, el tema de la lesión me pasó acá en Quilmes me marginó, y, y bueno, después tuve la operación, la recuperación, jugué en Unión, pero bueno, eh, quería eso, quería terminar jugando y, y, y bueno, quedarme tranquilo de alguna manera. Ah, yo dije que gimnasia, pero después en Quilmes, y estuviste muy bien en la corrección. Eh, eh, lo venías madurando, o sea que, a ver, uno entiende que, que mucho ya no te costó este, de, decirle, colgar las botitas y darle paso al entrenador, supongo yo, ¿no? después de haber tenido una dilatada carrera en dist distintos clubes de Liga Nacional Haya, el hecho de, de bajar de categoría, el hecho de la lesión y todo eso, imagino que lo venías mandando bastante bien. Sí, ya llegó un tiempo, sí, ya un, ya un tiempo eh, pensándolo, eh, el tema de la lesión fue, fue un, un punto de inflexión, la verdad que eh, fue en su momento... Eh, no sabía qué pensar porque para mí era eh, cumplir un, un sueño, ¿no? Terminar mi carrera en Quilmes y, y, y terminar haciéndolo adentro de la cancha y no eh, lesionado. Así que, bueno, cuando terminó la temporada decidí operarme y ya después tuve varios meses para la, la recuperación de, de la operación y, y, bueno, surgió lo de Unión, que también era como demostrarme de que podía seguir jugando, terminé Unión y estuve varios meses también parado y ya ahí pensándolo, seriamente, ya seriamente en no volver. Me gustó el proyecto de Sporting, ya involucrado en, un, en, la, en la empresa familiar también, ya hace muchos meses que estoy laburando con la empresa con mis viejos, con, mi, con mis hermanos y pude conjugar, jugar acá en Sporting y hacerlo. Pero ya, como vos decís, llevo un tiempo pensándolo y, bueno, me caerá la ficha más adelante, en este momento es lo que... Pienso que es lo correcto. No, está perfecto, está perfecto y ojalá que, que lo puedas este, llevar muy, pero muy bien. Recordame cu cuál había sido la, la, la última lesión que habías tenido en Quilmes. El, el, el En la inserción del isquiotibial ah. tuve una, una tendinitis, una entesitis en el isquiotibial y, y bueno, no, los primeros meses estuve bárbaro, después ya no no, no, no, me, no me soltó <risa> de ninguna manera. Estuve todo tipo de recuperación, y, y, y bueno, viendo profesionales de todo tipo, pero bueno, tuve que llegar a la, a la operación cuando terminó la temporada. Claro, y te vas a dedicar a la conducción de, de equipo, o a la dirección técnica, o, o lo haces eh, porque estás en tu ciudad y podés congeniar el trabajo de entrenador, o de futuro entrenador, este, con la empresa familiar. Bueno, es, es algo así como vos decís, eh, la verdad que hice, hice el curso de NEVA este año, eh... Me, me, me convenció de alguna manera Luis Fernández que él maneja en EVA acá en Mar del Plata eh, tenía ganas de hacerlo y, y pensaba, ¿no? todos los sábados haciendo el curso ¿cuándo, ¿cuándo podré dirigir? no profesionalmente no profesionalmente sino eh, me gusta el tema de, de las inferiores de los chicos poder transmitir lo que uno ha aprendido también eh, y bueno, se dio esto se dio muy rápido la verdad que eh, hace casi un mes me llamaron, eh, yo pedí tiempo para poder solucionar temas de horarios míos, poder terminar en Sporting, respetar lo que estaba haciendo y, y bueno, la verdad que me, me encantó. Este equipo de primera, eh, todos los recesos yo entreno con este, con este, con este equipo. Todos los años claro. yo iba y entrenaba con este equipo, entonces eh, nada, conozco el club desde, desde los 4 o 5 años, conozco a toda la gente, me gustó el proyecto, así que no, no, no había mucho que pensarlo. Y me parece muy bien, Diego, se nos acaba el tiempo, ya estamos casi sobre la una, te agradecemos el contacto, este, bueno, lo mejor para lo que viene, eh, y nada, y felicitaciones bueno. por la extensa carrera que tuviste. ¿eh? Bueno, bueno, gracias Fabi, gracias, gracias por la nota, por estar siempre, las buenas y las malas, lo sabés, te lo he dicho personalmente, eh, sí. así que, bueno, trataremos de ponerle lo mejor como siempre. Te mando un abrazo grande, Vamos. que tengan un gran año. Ahí está, Un abrazo para vos, un buen año, un saludo grande para tu familia. Bueno, Diego Cabaco, contándonos un poquito el, los motivos de su retiro, qué es lo que está haciendo ahora un jugador que ha pasado muchos años dentro del radar de nuestra Liga Nacional de Básquet. Nosotros vamos nos poniendo punto final a este programa, todo lo que salió aquí y en 3x3 Radio lo vas a ver en uno contra uno web. Nos vamos a falta de dos minutos en el tercer cuarto, Japón le sigue ganando a Irán. 78-67, hasta aquí, buena victoria del equipo de Julio Lama, era un segundo, no un minuto, así que terminó el tercer cuarto. Nos vamos, ponemos punto final, hoy a la tarde hay Euroliga a las 5, Barcelona, Basconia por DirecTV y las eliminatorias FIBA que arrancan 19-30 Canadá, Chile también por DirecTV a las 9, Verazategui Quinza por Deporte B, NBA por DirecTV, Milwaukee, Boston, partidazo, ¿eh? Los Ángeles Lakers Houston Rockets no tienen chance. 0.30 también por la pantalla de DirecTV. Chao, nos encontramos mañana. Un beso. Uy. A oficio 1 contra 1 radio.